Esta cuenca, ahí está nuestra amiga Elena. Que está... Hola Elena. Sí, hola. hola. Estábamos aquí de c h c h a r a a micro cerrado. Me estabas contando tus aventuras、ah, y sí, desventuras sí. aprendiendo de inglés,、aventuras. ¿verdad que sí, Elena? Sí, sí, especialmente. ¿Y sí, cómo sí, es que tuviste、sí. que aprender inglés? ¿Por qué? ¿Por alguna razón en concreto o fue por ¿sí? gusto? ¡Por、amor. ¡Ay, m o r a por amor! Las cosas que se hacen por amor, ¿eh, Lena? De, de verdad, no, no, bueno, pues que era muy viajera y muy intrépida, entonces ella está, o sea, que o esa r a Pero era mucho más joven de lo que soy ahora, claro. Ya, lo que pasa es que yo en los 80, por ejemplo, viví fuera,、eh, ya te digo, en Estados Unidos y en Oklahoma, en Minnesota. ¿Noclajoma? a ¿Te, ¿Te enamoraste、sí. de un Oklahomamo? No, no, no. No, era un África no que no conocía en España. h a b que preguntar, n d estás e h e c h a e h Hombre, claro, claro, de eso se trata. Eso? No, no, pues es que en los 80 yo no viví en España, o sea, volví a a finales del 87, y e n t o d a s las canciones de los 80 pues ¿Sí? eh, las he aprendido después, o sea, que,、bueno. que fue los 70, los últimos de los 70 lo que yo viví. Muy bien, y ú o v i v i en África, que lo de África es mucho más interesante. a n t e que los Estados Unidos, porque en Estados Unidos te ves una película d e t á s de una movie, road de, de, de, ¿cómo road d se llama la de r a i n m a n por ejemplo? Ya、sí. te conoces todos los estates. Y, <risa> y sin embargo, África, que está como bastante más cerca, pues es el mundo desconocido. O sea, bueno, que... y hablando de los 80, <risa> Elena, dime un par de íconos、sí. de los 80, va. Un par de i c o n o s de los 80, pues ya te digo,、eh, este Richard Jennings, que era en, en, ahí en Estados Unidos, era un locutor, y este, el,、sí. el Ronald Reagan, o sea que Ronald、sí. Reagan, la el Elo el música. Yo, una, porque, me has dicho una banda, muy interesante. s la Elo, y, y también me gusta mucho que los e s t o y redescubriendo ahora. Los Traveling Wilburys. Los、estos. Traveling Wilburys, que es la super banda、sí. formada por、la、Bob super... Dylan, George Harrison,、Ajá. Jeff Lyne, Roger、sí. Bison y Tom Petty.、Es、exactamente, todos esos que acabas de decir. Fantástico. Bueno, Elena, escúchame, me has dejado elegir a mí la canción, ¿vale? Yo te puedo mirar a la、sí. canción que me has dejado elegir, pero dime tú a quién se la quieres dedicar, va, Elena. Pues se la quiero dedicar pues, a, a todos los humanos para que dejemos de ser tan inhumanos. Con el tema de todas las guerras, no solamente la de Ucrania, sino todas las que ha habido en, en Siria, en Afganistán, en fin, todas las guerras que, que está habiendo. Y hay muchos niños por ahí, o sea, que, que esa es la cuestión. Y a la gente que está trabajando. Yo estoy muy directamente con una señora ucraniana que se está dejando ahí el, el pecho por, por ayudar a todos sus、mm, eh, paisanos ucranianos, ¿sabes? O sea, está haciendo. Muchísimo, muy bien. Un bonito gesto,、perfecto. Elena. Pues mira, para un bonito gesto, una bonita canción. A ver qué te parece. Esta mira va, va.、Oh, la OMD que me la has comentado hace un momentito. o r Que s t a l m a n i b e s i n the d a a r k v l e p e r f e c t o p e r f elena. c t o e Muchas gracias y buen fin de semana. Pues, igualmente, igualmente,、Adiós. Hasta l u e gracias. o g g r Ahí c i a a s están, orquesta l maniobras i n t h e dark. Con esto se llama Super i e r El paso del tiempo no consigue evaporar. Se llama Souvenir, una de las canciones de OMD, Orchestral m a n e y Overs in the Dark. 606-712-658. Nuestra amiga Elena quería dedicar esto a toda la buena gente, claro que sí. 6 y 21, 5 y 21 en Canarias, en directo, en k i s s フレンキーさん、コン d ニで。Hmm. I'm so-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 Sus éxitos se llama Hot and c o l d Mati, ¿a ti te gusta la Katy Perry? Sí, sí me gusta. ¿Estás bailando ahora conmigo? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí, <risas> claro que sí guapi. <risas> Las 6 y 38, una menos en Canarias. En directo en Kiss. Nos vamos a Madrid. Dedication Day. Y porque de allí es nuestra amiga Mati. Hola, Mati. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué, tal, ¿Qué estás haciendo?、Bien. o currando, trabajando. Ah, oye. Es que nosotros, nosotros mira, estamos en la nave, en, en órbita en la Tierra, y no sabemos qué tiempo hace en Madrid. ¿Qué tiempo hace en Madrid? Que me han dicho que、pues、está lloviendo. Ahora mismo, está llovi、lloviando. lloviendo mucho, ¿verdad?、Mm. Bueno, bueno. Escúchame, Mati, que me has contado que tienes una amiga que quieres mucho, ¿eh? Le quieres dedicar una canción. Sí. Sí, pero antes, ¿qué, qué dos cosas de los 80 te gustan más? Va. Pues, pues mira,、eh, la, las canciones de Mecano. Ah, muy bien, Mecano, muy bien. Y la serie de V. La que se comían las ratas, ¿no? Sí, esa es. esa. Uf, no no v e a s lo que nos está v o t a n d o la gente la serie de V, ¿eh? es increíble. ¿Sí? ¿eh? Se nos quedó ahí en la memoria la serie. Que yo, de verdad, yo recuerdo la primera vez, yo era muy chiquitito, era chiquitito. Y cuando vi aquel, aquel personaje en la tele ahí metiéndose l a ratas a la boca, y dije: Pero por favor, ¿esto qué es? ¿Verdad que si nos quedamos todos qué ajo, impactados? ¡Casco, eh! ¡Casco! Bueno, Mati, venga, va. ¿A qué amiga quieres dedicar en la canción? Pues a mi amiga Toñi de, de Valladolid. A tu amiga Toñi, ¿por q u e c ó m o te llama a ti, tu amiga Toñi? Me llama Terremoto. ¿Y por qué es que te llama Terremoto? ¿Por qué te llama Terremoto? Vamos a ver. Porque no paro, no paro. Cuando voy a su casa no paro、eh, o estar moviéndome para todos lados y no, y no paro. Y por eso te llama a Terremoto. ¿Y tú cómo la llamas a ella? No, de ninguna forma. Dice, no, yo la llamo por teléfono. Claro, ahí, ahí, ahí. ahí. Bueno, Mati, ¿qué canción querías dedicarle, querida? Pues mira, querías dedicarle la canción de Tina t a r m e n la de Bebé. Qué buena canción, Mati, qué buena e lección. a h í ahí, sí, sí, muy buena. Gracias, Mati. Terremoto, un besito. Un beso, hasta luego. ¡Ah, no, no, no, no! Sí, esa que caldea el mundo sin contribuir al calentamiento global. Es el salido de Shani's.、Really, really、c Pues damos un saltito con nuestra nave hasta Barcelona. Ahí está nuestro amigo Juan Manuel. Hola, Juan Manuel.、Oh, hola, buenas tardes. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Juan Manuel? Pues Vendiendo cupones,、ah, lo estás... lo siente todos los días. Estás en tu, todos los días.、Ah, fantástico. Ahí ¿eh? en tu cabinita de la 11, ¿no? Ajá, ¿dónde estás? dándonos la dirección, ¿dónde está tu cabinita de la 11, Juan Manuel? Mira, Avenida Meridiana 302, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche estoy trabajando. Quien quiera venir y llevarse una ilusión, se la lleva. Ah, e、sí. Y lo mismo, y lo mismo un dinerito, e h que a veces toca, e h a veces toca. Bueno,、sí. si, siempre le toca a alguien, ¿eh? a mí nunca, siempre, pero a alguien le toca, le toca siempre. <ríe> <ríe> bueno,、sí. j u Manuel, dime un par de cosas que. Te hagan muchísima ilusión de los 80, va.、Eh, la mirinda. La mirinda, por el amor de Dios. La mirinda, ya no me acordaba yo de la mirinda. Qué rica、eh, la mirinda, a ¿eh? Qué cosa. Estaba、eh. esta, esta mejor que la pantalla. <risa> pues, bueno, para gustos colores, ¿eh? Como, ¿no? nah. Y la、va. pantera rosa. Y la pantera rosa. Gran serie de dibujos animados con el inspector Posto, ¿eh? Custo, ¿eh? a h a h a h a h Sí, sí, sí. Bueno, Juan Manuel, ¿qué canción querías pedirnos y a quién se la querías la de, dedicar, sobre todo? La de Sáñez, s a ñ e z y bueno, para toda la gente. Espera un momento, espera un, un momento, Juan Manuel, Juan Manuel espera un momento. un voy,、sí, sí. voy a traducir. La de Sáñez, s a ñ e z Juan Manuel se refiere a la de Owa, Owa, Sáñez, s á ñ e s e h i z o una campaña,、esta. en los 80 <risa> se hizo una campaña con esa canción. Se, sí, es, sí. es la de Video Kill the Radio s t a r t e The Baggles, ¿vale? Vale. Venga, ¿a quién se la dedicamos, Juan Manuel?、Eh, bueno, a toda la gente que está trabajando y bueno, a la gente que e está. Fantástico. Muy bien. Pues nada, Juan Manuel, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Itch, que repartas ilusión a todo el mundo. Hombre, eso está hecho. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. Hasta Venga, luego. Hasta luego, buenas tardes.、Gracias. Con la mejor música.、Wow.